nos metidos en miles de olas online tocar por todas partes de, de, de hacernoslo sí, todo tenemos ¿no? la energía para volver y ¿no? solamente pues, tampoco un poco trabajando ¿no? Días de radio protagonistas Lo primero de todo, Ernest Green was out. Bienvenido a Barcelona a Primavera Sound. ¿Has visto el cartel? Sí, sí, eh vinimos ayer por la mañana y ya estuvimos por la noche dando una vuelta por el festival. Lo pasamos bien. Así que espero disfrutar de buena música los próximos 2 días. ¿Cómo cómo está yendo tu tour? Cuéntanos. Eh, está yendo bien. Hemos venido directos de Estados Unidos. Justo hemos empezado. Estaremos 10 días por aquí. Un viaje corto, pero hace buen tiempo, el festival es increíble, así que así que genial. ¿Has venido con tu banda? Sí, mi banda está aquí. Tocarán conmigo esta noche los cuatro. Están durmiendo ahora mismo. Tenemos jet lag. Vamos a tocar esta noche a las dos de la mañana. ¿Piensas que tu música es igual de apta para un macro festival? Para un macro festival al aire libre, que para escuchar en casa. Yo en casa la escucho con los cascos, pero aquí la vamos a escuchar en un gran recinto. ¿Cómo la ves? ¿Suena igual de bien en ambos lugares? Sí, gracias. Yeah it's it's tough um Sí eh por suerte creo que funciona bien en ambos lugares. Yeah we certainly oy intentaremos acentuar las partes de las canciones que funcionan mejor ante grandes audiencias. like having the band there there's there's obviously a lot of energy trayendo banda obviamente hay mucha más energía con cuatro personas tocando juntas desde el principio es diferente a cuando por ejemplo grabé el disco yo solo en mi apartamento hoy tocaremos las canciones más rápidas y el concierto será digamos que un poco más aggressive although the music is obviously pretty laid back but um We we like to have a good time when we try to entertain, you know. Nos gusta mucho el disco Within and Without, pero nos gusta especialmente la portada. Dirías que es una banda sonora perfecta para hacer el amor? Pues eh, creo que es eh, divertido eso que dices, porque mi interpretación de la portada es más bien naive. Me gustó la la composición del fotógrafo. Yo quería una portada con un color simple porque todo lo que había ido haciendo con anterioridad, todo lo que había publicado anteriormente tenía muchos colores y y yo quería algo diferente. Para mí la imagen muestra un momento muy dulce e inocente entre dos personas, pero la gente que la ve interpreta que es un disco para hacer del amor. El lo cual está bien. Es gracioso, pero no era mi intención. Bueno, pues eh es una gran portada. ¿Qué nos dices acerca de del de, de Chillwave? Se ha dicho que eres una de las cabezas, una de las puntas de lanza del sonido, del movimiento. Bueno, para mí supongo es eh, un puñado de de bandas que sacaron un disco en el año 2009 y que lo hicieron con un sonido intencionadamente en baja fidelidad inspirado en en la música electrónica de los primeros años 80 gente haciendo algo parecido en diferentes lugares de los Estados Unidos. Pero gente que nunca había estado en contacto entre sí, que nunca había hablado entre entre ellas. Es difícil poder hablar de de una escena o de algo parecido, pero habría que llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no, o sea, te dio esa presión del que te presentarán como punta de lanza de un de un estilo. Ah, yeah, I think. So like Sí, bueno, para mí La mayor presión eh, ha sido el sacar todo un primer larga duración. Um, I put out a couple of EP, pero esto era como pues was my big break, un break, un punto de inflexión. Estas canciones las grabé hace 2 años y nunca tuve un una gran noción, un concepto alguno. Fue algo por simple divertimento lo que hice. Pero sí, ya con el disco vi desde el primer momento que había un público esperando, que había expectativas. Me tomé mi tiempo, pero sí que sentí un poco de presión. Pero por suerte, bueno, siento que ahora estoy más preparado que entonces de cara al nuevo disco. De momento sigo girando, pero cuando vuelva a casa estoy seguro de que escribiré nuevas canciones. Tengo ganas. Y te importaría, tienes miedo, te asusta que tu música pueda acabar en anuncios de la tele como sintonía? Bueno, estoy de acuerdo con hacerlo. De hecho, hemos licenciado algunas de mis canciones para programas de televisión. Es adulador. Ya, it's it's somewhat flattering, I guess. Tú, ¿date cuenta de que hay millones de canciones en el mundo? que los directores, que los productores podrían escoger en lugar de las tuyas. Aunque sí, eh, también asusta, porque podría utilizarse de un modo poco adecuado, cosa que suele pasar, pero bueno, lo llevo bien. Not very appropriate and I think that happens quite a bit too, but um yeah, I'm I'm I'm okay with it. Hi, this is washed out and you're listening to BFM.